Es un mandamiento, es una m i s t a d estar alegres en Shabbat, en la fiesta del Eterno, regocijarnos juntos y en armonía. Que Con el permiso del rabino, de los sabios de la Torah, voy a hacer la disertación de esta para allá. Abinu Malkeino, te damos primeramente gracias por estar aquí, porque nos das las fuerzas, nos das la salud. Nos das el entendimiento para poder recibir tu Torah. Que podamos recibir tus mandamientos, tu Torah, a través de m a s í a s y e s h u con su talí de justicia, de misericordia. Que seas tú como una espada, adentrándose en lo más profundo de nuestro corazón, separando. Lo bueno de lo malo, quitando lo que no es agradable para ti, Hashem, y que podamos hacer teshuvah en todo momento, y que tú, Padre mío, puedas poner en nosotros ese amor por tus mandamientos, ese amor por tu Torah, ese amor por hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, que seas tú en medio de nosotros a través de m a s h i a c h Yeshua. Amén y amén. amén, pueden tomar asiento. Esta para allá es muy rica, es una para allá muy interesante. Una para s h a que tiene prácticamente cincuenta cinco y mandamientos, cincuenta cinco y misbots, extensa,、eh, mandamientos hacia el bien, mandamientos hacia el mal. Una para s h a importantísima, donde el Eterno nos dice a través de m o s h e que somos sus hijos. Que no solamente somos su pueblo, sino que también somos sus hijos. Algo que siempre decía nuestro Mashías y e s h ú a que muchas veces nos comportamos como siervos, como esclavos. Y Mashías y e s h ú a decía que nos debíamos comportar como hijos, imitadores de Él. Esta para a l l es. Una alfombra roja, un preparativo importantísimo para este Jodesh tos, para todos, este Rosjodesh, entrando al mes de Lul, el mes del shofar, el mes del toque de shofar, de con fuerza, con cabaná, el mes de t e s h u v á El toque de shofar nos llama, nos indica. De que de nos debemos prepararnos para la presencia del Eterno en nuestras vidas. Si nosotros r e c i b i é s e m o s a un personaje importante de nuestra comunidad, o tal vez de nuestro municipio, estado o el mismo país, a nuestro hogar, nosotros estaríamos preparando todo para recibir a esta persona. Asimismo, que vienen las fiestas de otoño, las fiestas que vienen en el mes de septiembre, las fiestas de acercarnos al Eterno, las fiestas donde debemos preparar nuestra alma, nuestra neshama, nuestro corazón, para que el Eterno nos escudriñe, porque viene la fiesta de Japiru,、eh, Japurín. La fiesta de Yom Kippur, donde está Yom Kippur en medio de la fiesta,、eh, un tiempo de reflexión, un tiempo de Teshuvah, un tiempo donde nosotros,、eh, a partir prácticamente de este inicio de mes, Nosotros empezamos a hacer, que empieza hoy, ahorita en la tarde, y lo juntamos junto con el Shabbat, empieza a Un tiempo de reflexión, un tiempo de introspección en nuestra vida. Un tiempo donde tenemos que ponernos en la brecha de cómo está nuestro corazón, q u e hemos hecho durante todo un año. Dice nuestro sabio de bendita memoria que Teshuvah es como si yo me volteara y retrocediera un año. Y cuando yo hago Teshuvah, es yo examino lo que yo he hecho en un año. Y cuando examinamos qué hemos hecho en un año, ya esto es individual, quiere decir que debemos colocar en la balanza de nuestra vida que ha sido de bendición. Y que ha sido de maldición en nuestra vida. Durante estas p a r a s h o t hemos visto e l libro de Devarín, l i b r o de palabras, nos da un recuento de todo el camino de Israel en el desierto. Y Moshe hace un recuento de prácticamente la t o r á Preparando a la generación que va a conquistar la tierra prometida. ¿Usted es esa generación? ¿Usted es esa generación que quiere conquistar la tierra prometida? Amén. Ya me habían asustado. Somos esa generación para conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Hemos dicho en más de una oportunidad que la tierra prometida es. La Torah, exactamente. Y Moshe le empieza a hablar a todo el pueblo de Israel en qué es lo que va a pasar de ahora en adelante que vayan a conquistar la tierra prometida. Y esta para allá comienza en el capítulo 11:26. Dice: Mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Aquí hay algo que pudiese ser como de contraste, porque dice: Mira en singular. Yo pongo ante vosotros en plural. Cuando dice mira, es porque individualmente cada uno de nosotros observamos con nuestra fuerza, con nuestra n e s h amá, las palabras que vienen de, los, de lo alto. Amén. Y dice ante vosotros, ante todo el pueblo. El Eterno pone su voluntad ante todo el pueblo, pero le dice individualmente a cada uno: Mira. La palabra re, que es de esta para allá, tiene un valor numérico de 206. Y dicen nuestros sabios de bendita memoria que el d 2 significa nuestros ojos. De mirar. Y el 6 implica el canal que hay entre el cielo y la tierra. El canal de comunicación que hay entre el cielo y la tierra. Pero en medio de esos dos números los separa el 0. Y el 0 es símbolo como el anillo que se entrega en la jupá en el matrimonio. El cero es un símbolo de infinito que no tiene fin. Ese cero, ese símbolo de infinito, está en medio de los ojos del hombre y el canal de comunicación entre el cielo y la tierra. Y eso que une a los ojos del hombre. Con el canal entre el cielo y la tierra, es la t o r á Porque la t o r á es infinita. La t o r á es el pacto, como la Jupá, cuando el anillo de matrimonio se entrega en la Jupá. Así también la t o r á es el anillo de matrimonio entre el Eterno y su pueblo. Amén. Palabras proféticas para los que se vayan a casar. Amén. amén. Mira, ahí sí dijeron amén uno con, con fe. <ríe> amén. Sobre todo los caballeros, digan amén porque Porque no se puede cumplir la t o r á estando soltero. <ríe> y cuando en esta parashá. Vemos que la Torah, el cero, el infinito, está en medio de mirar y lo que viene del cielo hacia la tierra, ese canal de comunicación. Nos damos cuenta que solamente podemos hacer una introspección, solamente podemos explorar que la palabra ree viene también de la palabra.、Eh, De, de camino, de puente, de mirar, de comunicación, nos dice que para poder explorar nuestra vida, para poder hacer una introspección de nuestra vida, para poder hacer t e s h u v a tiene que ser a través de la Torah. No podemos hacer una introspección, no podemos explorar nuestra vida, mucho menos podemos hacer Teshuvah si no es a través de la Torah. Amén. Cristianamente, todo se centra muchas veces en Jesús, que es a través de Jesús que yo puedo llegar al Padre. O es a través de Jesús que yo puedo hacer muchas cosas. Pero, hebraicamente, Yeshua tipifica la Torah viva. Yeshua dijo que Él es la Aleph y la Taf. ¿Es correcto? La Aleph y la Taf. Y la Aleph y la Taf. No es simplemente por decir una alegoría, de decir que es un principio y es un final. La a l e f y la Taf es una palabra que es OT. OT es camino, puente. y cuando dice yo soy la a l e f y la Taf es porque él está diciendo yo soy el camino. El verdadero camino de la vida que lleva al Padre. e l mismo lo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Mashiach. A través de la Torah viva. La Torah vivificada. Entonces, cuando nosotros pretendemos. Hacer Teshuvah solamente puede ser a través de la t o r á Nosotros no podemos hacer una introspección en nuestra vida. Nosotros no podemos explorar nuestra vida si no es a través de la t o r á Porque es el testigo de todo lo que hacemos. Tiene que haber un testigo. Y ese testigo es la t o r á La Torah es la que nos dice que está bien y que está mal. Cuando nosotros hacemos la oración de la Midad y damos gracias al Eterno porque Él nos ha dado el entendimiento y la mente de m a s h i a c h para saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando decimos la mente de m a s h i a c h nos estamos refiriendo a A la t o r á porque la t o r á es la que nos dice que está bien y que está mal. ¿Están conmigo? Amén. Todo es creación del Eterno y formación del Eterno. El Eterno ha creado. La luz y formó la oscuridad. El Eterno crea el camino bueno y forma también el camino malo. Porque muchas veces decimos: Bueno, que el Eterno es bueno, el Eterno es santo,、barujú. el Eterno es b u n o Este, en las enseñanzas que siempre nos han dado, Él no, Él es bueno. Bueno, bueno, todo es bueno. ¿Y lo malo? ¿Por qué existe lo malo? ¿De dónde viene lo malo? Y cuando pasa algo malo, muchas veces el hombre le exige al Eterno, ¿por qué pasó eso malo? Y muchos creyentes piensan que todo lo malo e s d e j a Satán. Y é l solamente es un siervo del Eterno que cumple un rol. El Eterno pone delante de nosotros la elección. Él nos pone a elegir entre la bendición y la maldición. Cuando nosotros leemos este principio, y eso que nada más estamos analizando, el principio de la para allá, que el Eterno pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Todos, yo creo que todo el que lee este principio de la para allá piensa que solamente va a escoger la bendición. Yo creo que nadie en su sano juicio va a escoger la maldición cuando la lee. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ah? Todo el mundo, inmediatamente al leer esto, se pone como un juez diciendo: Bueno, obviamente hay que escoger. Solo la bendición. Nadie va a escoger la maldición. Y hay de aquellos que escogen la maldición. Hay personas que se vuelven jueces y están explorando en los demás para ver si hace bendición o hace maldición. Y su vida se les va por ahí, pendiente de la otra gente. Y no están pendientes de ellos mismos. Que a lo mejor lo que están haciendo ellos es maldición. El eterno. Nos habla como pueblo, pero también nos habla individualmente. Cuando dice mira, es porque la Torah está en tu vida y te da una sabiduría diferente a la de tu hermano. Somos un Ejat, somos una unión, pero la forma que tal vez mi hermano Saúl, ángel, ve la Torah es muy diferente a cómo me es revelada a mí. O la forma en que al rabino le es revelada la Torah es muy diferente a la que Yohanan le es revelada la Torah. Cada uno tiene un discernimiento de la Torah, pero el Eterno pone ante todos nosotros la bendición y la maldición, porque a la hora de quebrantarlo es individualmente. Y como un Ejat. También, cuando la quebrantamos individualmente, afecta a todo nuestro pueblo. ¿Están conmigo? Sí. Me miran como serio. Están concentrados. En esta parábola encontramos que escoger entre la bendición y la maldición. Y hay una serie de etapas. La forma.、Eh, Nosotros en, en, la, en la clase de los caballeros hemos visto las últimas dos tres p a r a s i t o s si no me equivoco. La forma conociendo al Eterno de cómo hacer las cosas. Si nosotros entendemos cómo es el proceder del Eterno, es más fácil entender su voluntad, porque no hay nada peor para un creyente que estar perdido y decir: a ay. ¿Y cuál será la voluntad del Eterno? ¿Mm? ¿Ustedes creen que a esta fecha de nuestro entendimiento espiritual aún estemos pensando, ay, ¿cuál será la voluntad del Eterno? ¿Mm? O es como el cuento, siempre me acuerdo, de, de, de un pastor muy famoso de, del sur de, de, de América, que él dando u n a c h a r l a de matrimoniales de, para parejas. Y se le acerca una pareja, un hombre y una mujer, y le preguntan al pastor y le dicen: Pastor, nosotros tenemos 15 años de noviazgo. ¿Será la voluntad del Eterno que nos casemos? ¡Wow! Usted sabe que son 15 años de noviazgo. o Yo me imagino que el codazo que le había metido a la mujer le ha sido bien fuerte al hombre. ¿Ah? Porque muchas veces estamos caminando en medio de la voluntad del Eterno y aún estamos dudando de cuál es o si será la voluntad del Eterno. ¿Mm? Cuando entendemos la forma en que actúa el Eterno. Y cumplimos su m i s b o s estamos en la voluntad del Eterno. Si nosotros no estamos caminando en, la, en, en las m i s b o s del Eterno, en los mandamientos del Eterno, pues estamos fuera de lo que Él quiere para nuestra vida. Pero aún estamos en su voluntad. Porque así usted vaya por el camino bueno, o así esto vaya por el camino malo. Usted está dentro de la voluntad del Eterno. Quítese ese c h i p que le enseñaron que cuando usted está haciendo cosas malas, está fuera de la voluntad del Eterno. El Eterno está permitiendo que usted atraviese esa etapa para lo que ha de venir para su vida. Ahora que usted camine para bendición de su vida. También el Eterno permite que usted camine para maldición de su vida. Parece contradictorio. Pregunto: ¿El pueblo de Israel dejó de ser pueblo para el Eterno? Pero los profetas dicen que él se divorció de él. Por sus pecados y por sus abominaciones. ¿Mm? Pero el Eterno. Puso su palabra y su nombre delante, diciendo que el pueblo de Israel siempre sería su pueblo. Y aunque el pueblo estuvo en idolatría, aunque el pueblo estuvo en malos caminos, estaba dentro de la voluntad del Padre. Si ¿Sí、están conmigo. Porque si usted hace una introspección, si usted hace Teshuvah, corrige y empieza a analizar su vida, y nos acordamos de todas las cosas malas que hemos hecho, aún sabiendo la verdad, hoy no estaríamos aquí. ¿O me equivoco? ¿Mm? Porque aquí en la congregación. Podemos tener un aspecto de santidad. Podemos encartarnos. o ¿Mm? n Que parece que cuando cruzamos el umbral de la congregación, nos encartamos o n y bueno, aquí sí andamos derechito. ¿ah? l a mujeres r e c a t a d a los hombres amables y caballerosos. ¿ah? Pero realmente nuestra vida está e s d e esa puerta para afuera. En nuestro diario vivir. Hoy, por ser Shabbat, agradecemos al Eterno, analizamos todo lo d esta e semana y, obviamente, nos comportamos de una forma amable porque estamos disfrutando el Shabbat. Pero cuando salimos de nuestro hogar, de aquí de la k e j i l á cuando salimos del Shabbat, Es que realmente demostramos de q u i e n e s somos hijos. De bendición o de maldición. Yo no puedo pretender ser una persona en la calle diferente a como lo soy en la comunidad. Porque. ¿Quiénes son nuestros jueces? ¿Acaso son nuestros hermanos? ¿Mm? Pero sí, eso es lo que pensamos muchas veces. Porque si mi hermano no me ve, o si alguien conocido no me ve, todo está tranquilo. Pero nos olvidamos que el Eterno está en todos lados. ¿ah? Y el Eterno es el que nos observa. Entonces, cuando entendemos. Que el eterno es el que está en medio y nos observa, es que podemos hacer la bendición. Pero cuando nosotros pensamos que es mientras alguien conocido no nos vea, es que entramos en maldición. Y entonces ahí es que analizamos y pensamos en cómo. Si el Eterno pone delante de nosotros la bendición y la maldición, como hay algunos que caminan en la bendición, pero como hay otros que caminan en la maldición. Porque debemos que es el Eterno el que nos observa constantemente. Es más, el Eterno es el que habita en nuestra n e s h a m a ¿Mm? O usted va a llegar y decir: Mire, eterno, quédese aquí. Que yo me voy a dar una vueltica. ¿Ah? Me voy a dar una vueltica por unos caminitos. Y después yo vengo y lo busco y lo vuelvo a montar. ¿Ah? Porque hay personas que piensan que es así. ¿Mm? No, es que esto no es cristianismo, esto es judaísmo. Esto es diferente. Aquí podemos hacer otras cosas que no hacíamos en el cristianismo. Déjeme decirle que la Torah es una. Y cuando usted vaya a hacer algo, vaya a la Torah, así como el cero, como el círculo, como el anillo. Y pregunte si lo que usted está haciendo está bien o está mal a través de la Torah. Más aún, tenemos al Rúas del Eterno. Y ese sí nos dice: Epa, por ahí no. ¿Ah? Pero el deseo del hombre hace que entre en el camino de la maldición. ¿Por qué usted cree que el Eterno advierte? ¿Ah? Si tú haces el camino de la maldición, te va a pasar esto y esto y esto. ¿Por qué usted cree que lo dice el Eterno? Porque sabe que muchos van a tomar ese camino y no crean que están fuera de la voluntad del Eterno. El Eterno pone la bendición y el Eterno pone la maldición. Si pone la bendición y pone la maldición, es porque usted está dentro de la voluntad del Eterno. Así usted vaya por el camino de la bendición o así usted vaya por el camino de la maldición. Nuestro pueblo, Israel, está bajo ataque en estos momentos. Durante estas últimas tres semanas ha estado. Bajo ataque constante de, de cohetes al sur de Israel. ¿Ah? Y, y estas, estas semanas intercediendo por Israel,、eh, me acordé de una imagen. Tengo unos amigos en, en Jerusalén y a veces montan imágenes, fotografías. Y hubo una imagen que a mí me impactó muchísimo y que me, me, me llegó a m i n e s h a m a Y era que con la visita del presidente Trump a, a, a Jerusalén, prácticamente diciendo que la embajada de Estados Unidos sería mudada a Jerusalén, algo que ningún líder ha proclamado ni ha dicho en toda la historia. Y que esta persona lo diga es algo muy importante. De hecho, a raíz de eso es que hay esos ataques por. por, por El celo de los países árabes de que se esté cumpliendo la profecía dentro de Israel. Porque no hay otra forma de decirlo. Está más cerca la Avenida Mashiach. Amén. Y habían algunos carteles que decían: Trump, confiamos en ti para que Jerusalén sea grande. Y eso es, puede tener una interpretación dual. Porque sí, él es el personaje que está siendo utilizado para que Jerusalén sea la capital de Israel. Pero si hay algo que nos dice la p a r a s i t a de hoy es: cuidado con los profetas que te l l e v e n A la idolatría. Ten cuidado que tus ojos no hagan idolatría. Porque Elohim es un Elohim celoso. ¿Mm? Y de repente escribir algo que un nombre, poner la confianza en un nombre de lo que está pasando en Jerusalén. Es terrible. Y entonces podemos entender por qué muchos cohetes han cruzado la línea y han llegado a Israel. Porque en quién está la confianza realmente? ¿Ah? Es como estremecer a Israel. Y decir en quién está la confianza. ¿Acaso ese hombre está viniendo a defenderlos de los cohetes? No. ¿Acaso los medios de comunicación están mostrando esas imágenes terribles? No. Para nada. Niños aterrorizados, madres aterrorizadas con esos ataques. Pero basta un solo ataque de defensa de Israel contra los palestinos y sale. No en todas las imágenes se levanta el espíritu de antisemitismo en todo el mundo, hasta de los mismos cristianos, ¿Mm? y por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Israel es la niña consentida. Preciosa del Eterno, y nosotros somos parte de Israel, y a nosotros nos debe doler eso también. Y proclamar que el único que va a proteger a Israel es el Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, de David y Amelech. Y de nuestro Yeshua Jamashiach. Amén. La forma de actuar del Eterno es que e l primero toca tu vida. Y en esta para allá, vemos que Él dice: Observa que yo pongo delante de ti la bendición de Dios. Y la maldición. Y lo primero que el Eterno dice cuando entres a la tierra prometida es que vas a destruir todos los altares. Cuando el Eterno te llama a ti, lo primero que dice es que tienes que destruir Todos los altares que hay en tu vida. No hay otra adoración. No hay más nada que pueda estar por encima del Eterno. En el judaísmo creemos que el Eterno es uno. Y el Eterno que hizo los cielos y la tierra, en Él confiamos. Y Él es nuestro a b i n o Él es nuestro Padre. Y el pueblo de Israel, hay una serie de cosas que el Eterno le dice que tienes que destruir todos los altares para que no hagas todo lo que esas naciones hicieron en pecado de idolatría. ¿Saben por qué? Porque maldijeron la tierra. Cuando nosotros caemos en pecado de idolatría, también Estamos haciendo maldición toda nuestra vida. Y cuando el Eterno nos llama y aparta la idolatría de nuestra vida, el Eterno empieza a sanar nuestra, nuestra, nuestro corazón, nuestra n e s h a m a nuestro cuerpo. Así como el Eterno también sana a la tierra de Canaán. Para transformarla en la tierra de Israel, en la tierra prometida. El Eterno nos manda a que no hagamos idolatría, pero para nada. Es más, la vida en el desierto era una vida desordenada, por decirlo así, porque no circuncidaron a los hijos. Ya no celebraban p e s a j ¿Mm? Y lo vemos más en esta p a r a s h a en el capítulo 12, para los que busquen allí. Capítulo 12, 8, dice: No habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy, cada uno. Lo que bien le parece. ¡Wow! Lo vuelvo a decir. No habéis de hacer. Eso es cuando entren a la tierra prometida. Le está advirtiendo y le dice: No habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy. Cada uno lo que bien le parece. Cuando nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, que dijimos que es la Torah, no vamos a hacer lo que bien nos parece, sino que vamos a seguir el camino de la Torah, el orden de la Torah. Para todas las personas que están entrando dentro del judaísmo a la luz de Mashiach, Y que ven en nuestros hermanos mayores el ejemplo de muchas cosas. ¿Mm? Muchas veces piensan, no, es que ya yo me c i r c u n c i d e No, es que yo uso un a k i p a No, es que yo uso un talí y ya yo estoy listo. Pero hay cosas que a mí me parecen que hacen que. ¿Mm? Y muchos hacen cosas también. ¿Ah? Como no celebrar Shabbat. No, vamos a celebrarlo el domingo porque el domingo hay más gente. El Shabbat aún hay gente trabajando. O sea, como hay gente aún trabajando, vamos a seguirnos congregando los domingos. O si no, nos congregamos los dos días, pues. Nos congregamos el sábado y nos congregamos el domingo. ¿Mm? Por intereses. ¿ah? Por hacer lo que bien les parece. Y no según el orden de la Torah. ¿Ah? Hay muchas cosas que nosotros debemos entender y debemos hacer según los principios judaicos y de nuestros sabios de bendita memoria, pasándolos por el filtro siempre de Mashías Yeshua, por supuesto, porque somos diferentes. s í somos diferentes, claro que somos diferentes. Nosotros estamos aquí es porque hemos sido insertados a través de Yeshua. Nosotros somos esa generación de esparcidos de España, de nuestros antepasados que eran judíos y que tuvieron que negar su judaísmo para ser marranos, para cristianizarse. Y nosotros estamos rescatando eso, pero ha sido a través de m a s h í a s Yeshua. Para que se cumpla lo que dicen los profetas: Que el Mashías de los cuatro confines en la tierra traería a los esparcidos. A la t o r á a la luz de la t o r á a la voluntad del Eterno. Amén. No es por nuestro propio mérito, sino por la gracia del Eterno. Por la gracia total del Eterno. Es que estamos aquí. Y. Debemos estudiar, seguir estudiando, pedir la bendición de nuestro rabino por muchas cosas que hacemos, ¿eh? para seguir adentrándonos, para no cometer errores. ¿Saben cuál es el peor error que p u e d e cometer, sobre todo los hombres, también las mujeres, pero sobre todo los hombres? Pensando que yo estoy haciendo eso porque a mí me parece que está bien. ¿Y cuántas veces no puedes consultarlo con el rabino? ¿Mm? Que es el líder de la comunidad. Debemos ser entendidos, debemos sujetarnos a lo que dicen los principios t o r á t i c o s Donde dice la t o r á que no comemos sangre. En, entre los mandamientos dice: No comerán sangre. Velar siempre por el levita. Estás siempre pendiente del levita, del que te ayuda a acercarte al eterno. De no caer en la idolatría. En no añadir Ni quitar palabras de los mandamientos que el Eterno está dando. ¿Mm? El, a mí me parece que podríamos añadir algo. O a mí me parece que podríamos quitar algo. ¡Wow! Debemos cuidarnos de no caer en eso. El capítulo 14, 1 dice. Hijos somos del Eterno. Wow, q u é tremendo es eso. Somos hijos del Eterno. Y muchas veces nos comportamos como siervos. Muchas veces nos comportamos como esclavos. Y nos olvidamos que somos hijos del Eterno. Que a través de m a s h i a c h Yeshua nos hizo hijos para ellos. Porque Mashiach trasciende en el tiempo. Es a través de su Torah. Hay una discusión t a l m ú d i c a con respecto a quiénes son los hijos del Eterno. Y Yehudá,、eh, el gran rabino Yehudá, decía que los hijos del Eterno son los que cumplen su Torah. Amén. Pero. r a b í Meyer dijo: No estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que todos son hijos del Eterno. Así no cumplas t o r á Ahí sí no hay amén. Porque somos jueces y pensamos que lo que es bueno, le decimos amén. Pero cuando vemos que hay algo malo, nos retractamos. Si usted ve que un hijo hace algo malo, deja de ser su hijo. Ah, porque si su, hijo, si su hijo cumple todo lo que usted le dice, ah, si es, es su hijo. No, ese es un buen hijo. Ah, pero si hace algo malo, también es su hijo. Es un mal hijo, pero es su hijo. Ah, él no deja de ser nuestro padre, ni nosotros dejamos de ser sus hijos. Por eso es que, aunque estemos en el camino de la bendición, o aunque estemos en el camino de la maldición, aún somos pueblo y hijos del Eterno. O sea, estamos en su voluntad. Amén. La para a l a á cuando Moshe expone ante el pueblo dos opciones, una bendición o una maldición, las cuales resultarán de seguir la palabra del Eterno o abandonarla, encaminándose por el sendero que los llevará hacia la idolatría. Estos versículos abarcan toda la para a l a á la cual sigue describiendo las opciones. De alguna manera, la mayor parte de esta para allá es una polémica en contra de la idolatría. Pero en función de entender esto, primero necesitamos entender mejor la elección, la diferencia entre una bendición y una maldición. Obviamente, la bendición y la maldición son los resultados de dos diferentes caminos que el hombre puede tomar: abrazar la palabra del Eterno. O abandonar la palabra del Eterno. Más adelante, Moshe describe los resultados inevitables y catastróficos de la desviación de la enseñanza del Eterno. Dice el capítulo 29, 26 y 30, capítulo 31, 30 versículo 1 también de Devarín. Y el Eterno se enojará mucho con esa tierra y traerá sobre ella las maldiciones escritas en este libro. Y he aquí que cuando estas cosas recaigan sobre ustedes, la bendición y la maldición que pongo delante de ustedes. La misma bendición y maldición que nos presenta nuestra para allá al comienzo es detallada de la siguiente manera: Vean. Pongo hoy delante de ustedes la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Convoco al cielo y a la tierra como testigos en contra de ustedes. Vida y muerte he puesto frente a ustedes, la bendición y la maldición. Escojan la vida para que ustedes y sus hijos vivan. Eso lo vemos en el capítulo 30, 19. Este texto es muy parecido al comienzo de nuestra p a r a s h a de hoy, en donde la misma frase es utilizada: Vean, miren, pongo hoy delante de ustedes. Aquí el texto identifica a la bendición con la vida y a la maldición con la muerte. Esta es la verdadera elección para el hombre: vida o muerte. Es difícil imaginar una distinción más absoluta que aquella entre la vida y la muerte. Ellas están en polos opuestos de la experiencia del hombre. ¿Por qué alguien escogería la muerte antes que la vida? La elección parece ilógica, ciertamente. Hay personas para quienes la vida se convierte en algo demasiado doloroso. Y ellos escogen evadir ese dolor. Algunos escogen las drogas. Otros escogen malos caminos, otros van un poco más allá y escogen la muerte. Algunos buscan esconder la realidad de la vida, otros escogen evadir la vida completamente. Pero esta es la descripción de un individuo inadaptado. ¿Por qué la Torah se ocuparía de hablar tan extensamente sobre esas malarias psicológicas, sobre esas enfermedades psicológicas de escoger la muerte? La elección entre la vida y la muerte tiene un famoso paralelo que fue presentado al hombre al comienzo de la creación. Y el Eterno hizo que surja de la tierra todo árbol placentero a la vista y bueno para comer. Y el árbol de la vida estaba en el jardín del Edén, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Eterno tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Para que lo trabaje y lo cuide. Para que lo trabaje. trabaje.、Ah, siempre fue el trabajo.、Ah, para que crea que no, yo me, me pongo en un chinchor r o y espero que el Eterno me dé sus bendiciones. Estamos hablando del Edén. Ojo. Para el que trabaje y la cuide. Así como la familia. Hay que trabajarla y hay que cuidarla. Y el Eterno le ordenó al hombre diciendo: De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pues en el día que comiere, ciertamente morirás. s e lo vemos en Berechit 2:9:16 y 17. Un árbol es asociado con la vida y el otro es asociado con la muerte. Claramente, ninguna persona sana escogería la muerte antes que la vida, a menos que, por supuesto, una serpiente murmurando permanentemente pensamientos seductores en el oído del hombre. Llevándolo hacia la autodestrucción. Ese y e t z e h a r á Esta descripción es un paradigma de todos los hombres. Todos fuimos puestos en el jardín del Edén. La vida y la muerte fueron presentadas delante de nosotros. Así como la paracha de hoy. ¿Mm? Y nos dijo el Eterno que escojamos la vida. Pero. Desgraciadamente, nosotros continuamos escuchando a la malvada serpiente, real o imaginaria, que nos alienta a tomar el árbol de l muerte, a pesar de las terribles maldiciones que acompañan esa elección. El mundo, desde su mismo comienzo, fue creado con opciones. Finalmente, estas opciones son entre la vida y la muerte. Pero muy raramente las personas ven a sus opciones en semejantes términos. La posibilidad del mal o del dolor son parte del proceso de la creación. Repito: la posibilidad del mal o del dolor son parte del proceso de la creación. Son parte del proceso de la creación, o quizás es un resultado de la creación. He aquí que fue muy bueno, en Bereshit 1.31. He aquí que fue bueno, alude a la creación del hombre y al instinto del bien. Muy, alude al instinto del mal. Entonces, el instinto del mal es muy bueno. Quiero que me presten mucha atención a esta parte. En verdad, esto viene a enseñarte que si no fuera por el instinto del mal, nadie construiría una casa, nadie se casaría y nadie tendría hijos. La misma creación incluye al instinto del mar, y sin esto no podríamos decir que el mundo es muy bueno. ¿Cómo tú puedes diferenciar y decir que es muy bueno si no sabes lo que es malo? ¿Están conmigo? Ok. Aquí estamos ya profundizando. l l v a m o s para a z o t Así que estén pendientes. La posibilidad del mal es una parte esencial en la creación. Esta idea es expresada más claramente en un pasaje de y e s a y a h u y e s a y a h u Isaías 45, 5-7. Dice: Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro el oír más que yo. Yo te he fortalecido a pesar de que no me has conocido para que sepan que. El este y el oeste, que no hay otro más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. Amén. Así que quítese ese c h i p De que, ah, no, que Dios es solo lo bueno y el diablo a Satán es solo lo malo. Quítese ese chico, quítese eso. ¿Mm? Aquí nos está hablando la Torah. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si creemos que el Eterno es uno, la unidad del Eterno y Él es el creador de todo, Él es el creador de todo. Amén. No solamente de lo bueno, sino de lo malo. Pero lo malo es bueno. Todos están así como que, ¿qué será bueno? ¿Qué será malo? Bueno, que lo malo es bueno. Porque si no fuese por lo malo, usted no sabría qué es lo que es bueno. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Aquí, en términos inequívocos, el Eterno se atribuye. Todo el fenómeno del bien y del mal. Atribuir todas estas cosas a otro poder afecta directamente a las bases del monoteísmo. Todas las cosas vienen del eterno, pero ¿por qué el eterno querría crear un mundo con estas cosas? Más aún, ¿cómo puede ser que Que el Midrash califica estas cosas como cosas buenas. ¿Cómo puede ser que un Elohim, que es todo bueno, quien define a lo bueno, también c a u s a el mal? ¿Ah? ¿O acaso cuando pasa algo malo igualito no acudimos al Eterno? ¿Ah? Pero cuando pasa algo malo debemos hacer introspección. Porque eso s malo, son consecuencias de cosas que nosotros hacemos. ¿Mm? Por otro lado, podemos apreciar que si todas las cosas vienen del cielo, incluyendo el dolor y el castigo, todas estas cosas son motivadas por el amor absoluto del Eterno hacia nosotros. Así como un padre debe disciplinar a su hijo, así también el Eterno nos trata a nosotros. Parece claro que si un padre responde a un comportamiento antisocial de su hijo con premios, el niño se convertirá muy probablemente en una persona antisocial, porque nadie va a premiar a un hijo por hacer algo malo. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Están conmigo? Nadie va a premiar a su hijo por un comportamiento malo, porque si no lo vuelve en una persona antisocial. Una persona en contra de la sociedad que piensa que lo malo es bueno y va a ser premiado. No, absolutamente no. ¿Mm? Asimismo, el eterno responde al comportamiento antisocial de las masas con regalos y premios. Una generación entera o una nación de sociópatas resultaría si el eterno premiara a la humanidad por hacer cosas malas. Sin embargo, el versículo en y e s a y a h u que citamos anteriormente merece una segunda lectura. Una lectura más profunda del texto nos ofrece una visión fascinante. La luz es formada mientras que la oscuridad es creada. ¿Están conmigo? La luz es formada mientras que la oscuridad es creada. La paz es hecha mientras que el mal es creado. ¿Cuál es la diferencia entre la formación y la creación? La formación indica una aparición de algo ya preexistente, mientras que la creación indica que es algo i n e Que sale de la nada. Podemos aprender de una examinación cuidadosa de las palabras de y e s a y a h u que la luz o el bien deriva de una manera prima del eterno, mientras que el mal es creado. A pesar del hecho de que el mal fue creado por el eterno, no emana de él. Aquí estamos más profundo. Póngase su. O Su sea, aparato para respirar, que vamos a profundizar más. La luz es refractada del bien supremo, mientras que un acto de creación separado resulta en la aparición de algo nuevo, no una parte del eterno, llamado el mal. La mística describe este proceso como un, una contracción divina. Este proceso de creación permite la aparición de algo distinto que el eterno, que tuvo que ser creado porque no existía en la, en la esfera del eterno mismo. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz. Después que fueron creados, Él hace la paz. Y el Eterno llamó a la luz día. ¿Mm? Rabbi El Azar dijo: El Eterno no relaciona su nombre con el mal, sino con el bien. ¿Mm? Él dice: El Eterno llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. No dice que el Eterno llamó a la oscuridad noche. Su nombre lo pone como luz porque eso emana de él. ¿Sí s í están conmigo? Sí, los aménes están más bajitos. Cada vez vamos profundizando más. Es por eso que está escrito: el Eterno llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, sin recordar su nombre al hablar de la oscuridad. Este concepto está resumido en una sola frase que lo dice el Midrash. Ningún mal desciende del cielo. Es creado, mas no desciende del cielo mismo. ¿Mm? Esto es para que empecemos a conocer la voluntad del Padre y cómo actúa el Padre con nosotros. Claramente, el versículo de y e s a y a j o citado anteriormente. Nos dice, como nosotros, que la creación difiere de la formación. Es por eso que el mal no emana del cielo, sino que es subproducto de la creación. Asimismo, también el Raf h a i m de Alepo comentó y dice: Vean, pongo hoy delante de ustedes, o sea, una elección entre. Una bendición y una maldición delante de ustedes y no sobre ustedes, pues ningún mal desciende del cielo, sino que es puesto delante de ellos, pues es una elección para ellos. La bendición y la maldición, el Eterno dice que pone delante de nosotros, no dice encima de nosotros, o sea que es algo creado del Eterno. s ¿Sí、i están conmigo? De alguna manera, esto puede sonar como una doble conversación teológica. Si el eterno causa el mal, entonces, ¿cómo el eterno es completamente bueno? ¿Mm? Es un extenso pasaje. En este remarcable pasaje describe en los términos más claros cómo es posible para el rey. Una metáfora para hablar del Eterno, permitir que este escenario se desarrolle fuera del palacio. El ímpetu para el mal es la voluntad del Rey. El Rey desea que el mal sea rechazado, pero esto no es posible dentro de las murallas del palacio. Asimismo, el hombre antes de la creación posee un alma, pero no posee libre albedrío. ¿Es correcto? Sí, en la creación, estamos hablando de la creación. Posee una neshama, mas no posee un libre albedrío. Él vive en el palacio. Afuera del palacio, en este mundo, la tentación existe en función de ser rechazada. O sea, el mal existe para ser rechazado. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Es por eso que el mal puede ser visto como un viajero de incógnito. A pesar de la atracción al deseo en el momento de pasión, el pecador algún día se dará cuenta que lo que él ha abrazado fue meramente un emisario del Rey, del Eterno, el cual fue puesto en su camino para ser rechazado. O sea que Él pone el mal delante de nosotros para nosotros rechazarlo porque tenemos libre albedrío. Ya veo, ya, está, ya están conmigo. Ya están conmigo. ¿Ah? Este es el significado: ningún mal desciende del cielo. Asimismo, ahora podemos entender cómo el término muy bueno se aplica al instinto del mal. Al rechazar al instinto del mal, el hombre puede alcanzar un nivel espiritual inalcanzable en el cielo, en donde solo lo bueno es una realidad. r a b í Levi dijo: Tanto el Satán tuvieron una buena intención al actuar como adversarios. El contrario, cuando digo el Satán es el contrario. Pues digo Satán y todo el mundo se imagina unos cachos y el tridente. ¿Ah? El contrario, ¿Mm? la tendencia al mal. El Satán, el contrario, cuando vio que el Eterno se inclinaba para faro, favorecer a Job, dijo: No se ha permitido que Elohim olvidara el amor de Abraham. ¿Qué? ¿Mm? Y su rival le provocó dolor para inquietarla cuando r a b í Aja Benyacó expuso esto. Porque dio entendimiento de que el Eterno permite que su emisario, el contrario, se aparezca en tu vida para que tú lo rechaces y para que tú puedas trascender espiritualmente en el camino del bien. O sea, que el Eterno. c r e A esos caminos para que los rechacemos y podamos elevarnos espiritualmente a sus caminos. Amén. Más adelante entendemos que nuestra visión del mundo es de alguna manera torcida. Nosotros vemos al mal como una realidad, fracasando así en darnos cuenta que es realmente un sirviente del eterno disfrazado. El mal, en virtud de ser una creación, no existe realmente en el palacio del Eterno, sino que es el resultado de un acto de creación y un día va a disiparse de nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué es el instinto del mal? ¿Mm? El Satán, el instinto del mal, y el ángel de la muerte son todos uno solo. Estas tres fuerzas fueron puestas en el mundo como parte de un acto de equilibrio cósmico en función de brindarle al hombre el libre albedrío. El versículo con el cual nosotros comenzamos: Vean, pongo hoy delante de ustedes una elección entre una bendición y una maldición, es sólo relevante si el hombre tiene libre albedrío. Al nosotros tener libre albedrío, el Eterno nos dice: Pongo delante de, no, de ustedes la, la bendición y la maldición. Y tenemos el libre albedrío de escogerlo. Yo creo que eso yo lo hablé hace bastante tiempo. El Eterno pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y nosotros, con nuestro libre albedrío, que lo tenemos aquí en pensamiento, Cuando vamos a ejecutarlo, se transforma en la voluntad del Eterno. Sea bendición o sea maldición. Sea bendición o sea maldición, entra dentro de la voluntad del Eterno. Amén. El instinto del mal del hombre no trabaja necesariamente pidiéndole al hombre que haga actos malos, objetivamente. Cualquier acción que distancia al hombre del eterno es ofrecida por el instinto del mal. Cualquier cosa que nos aleja del eterno, eso ella se hará. Eso es instinto al mal, porque nos aleja del eterno. Así parezca bueno. ¿Mm? Que lo hay. Aún más, hay veces que las opciones que tiene el hombre son todas positivas. Pero una lo acercará más al eterno que la otra. ¿Mm? En tales casos, el instinto del mal es particularmente insidioso, pues el hombre mismo puede estar inseguro acerca de cuál de las opciones representa al instinto del bien. Allí aceptó. ¿Y cuál representa al instinto del mal? La prueba de fuego siempre es cuál de estas opciones te acerca más al eterno. El Talmud en Babá Batra 16a dice: Si el eterno creó al instinto del mal, él, tambió, él también creó a la Torah como su antídoto. Amén. Amén. Amén. O sea, si él crea el mal. Él crea el antídoto y es la t o r á Y todo aquel que sigue la t o r á puede rechazar la tendencia al mal y se eleva espiritualmente. Amén. La t o r á es la única fuente objetiva que nosotros poseemos, la cual obliga al hombre a seguir el instinto del bien, el seguir sus reglas. Leyes, morales y sistema de prioridades le p e r m i t e al hombre definir lo que es correcto de lo que es erróneo. Y así escoger lo correcto de lo erróneo. Frecuentemente hay situaciones que parecen caer en el área gris. Es precisamente en estas situaciones que nosotros debemos recordar que la Torah define lo que es correcto de lo erróneo. Cuando estamos en situaciones así. Ahora podemos retornar a la parashá de esta semana. Una de las mayores atracciones de la idolatría era la posibilidad de adorar en forma local bajo todo árbol frondoso. Como lo dice el capítulo 12:2. Debían destruir completamente todos los lugares donde las naciones que heredaban servían a sus dioses: sobre las altas montañas y sobre las colinas y bajo todo árbol frondoso. La motivación de esta idolatría era una inmediata gratificación, la cual resultaba del servicio del hombre a sus propios deseos y no al eterno. Podemos apreciar cómo los individuos que seguían las prácticas de la idolatría podían engañarse a sí mismos pensando que era el eterno quien a ellos servían. La t o r á le pide al hombre que practique una religión centralizada en su capital espiritual y en un lugar escogido por el Eterno. Cuando entren a la tierra prometida, dice: Vas a adorar en el lugar de alguna de las tribus que yo te indique, no en cualquier lugar. Y este es un mensaje para todos los creyentes de la t o r á en el mundo. El único lugar proclamado para adorar al Eterno es Jerusalén. En Israel. Amén. No como algunos que crean nuevas religiones y dicen que consiguió un libro y, y en Estados Unidos y ahí es que se tiene que adorar. ¿Ah? Aquí la p a r a s h a nos habla de esos falsos profetas también que, que vendrán. Pero en el lugar que el Eterno escogiere de entre sus tribus para poner su nombre allí, deberán buscar para su residencia y allí vendrás a adorar al Eterno. Eso lo dice el 12:5. Esto obliga al hombre a objetivar su práctica religiosa y sacarla del reino de su instinto propio. O sea, de hacer lo que a mí me parece. Porque muchos haciendo lo que a mí me parece se alejan de la raíz de la fe. Hebrea. Porque muchos diciendo, a mí me parece, se han ido a Roma y han negado la fe hebrea, han negado a Israel. El mismo Mashiach, Jesucristo, que cree todo el mundo, dijo: La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. De Israel, de la tribu de Judá, nos habla de los falsos profetas y tenemos que estar muy pendientes de los falsos profetas, de quienes escogemos. La p a r a s h a nos termina diciendo sobre las fiestas. Porque las fiestas es lo que nos acerca al Eterno. Después que hemos sido sacados de idolatría, después que rompemos todas las cosas de idolatría en la tierra que el Eterno ha puesto delante de nosotros, ¿eh? cuando nosotros entendemos que el Yeseh h a r á es parte del plan divino del Eterno y que rechazar justamente el Yeseh h a r á y las cosas malas es parte Parte del plan del Eterno para nosotros trascender espiritualmente nos hace recapacitar en la Teshuvah que debemos aplicar en este tiempo que está pensando en el mes de Lul. j e s u a ha m a s h a Como lo leímos en. En j o h a n a n Juan, capítulo 8, 31 al 36, dice: La verdadera libertad. Ya no somos esclavos. Y cuando digo esclavos, es esclavos del pecado. Ahora somos libres en la t o r á Nos transformamos en esclavos cuando escogemos el camino de la maldición. Pero cuando escogemos el camino de la bendición, nos hacemos libres. ¿Sí están conmigo? ¿Mm? Cuando dice Rafshaul. En más de una de sus enseñanzas, que son esclavos de la ley, es porque son esclavos de los pecados que rompen en la ley. Cuando dice que son esclavos, no es esclavo de los mandamientos del Eterno, es porque eres esclavo porque rompen los mandamientos del Eterno y te haces esclavo. o m ¿Mm? m Y eso lo dice claramente el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es muy, pero muy claro con respecto a eso. Lo dice en el capítulo 5 de Gálatas. Llamó a ir a Juan, que ya lo había r e citado. Ha citado. Dice Gálatas 5, 1. Para la libertad nos libertó Mashiach. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Mashiach hemos sido libres porque Él nos ha libertado. Él nos lleva al camino de la bendición. Pero dice: tengan cuidado. De no transgredir nuevamente la t o r á porque entonces caes nuevamente en la esclavitud. Y Él nos ha hecho libres. Amén. Amén. En y o h a n a n 8:31, me gusta mucho este pasaje, pocas veces lo leemos. Decía entonces, Yeshua Hamashiach, a los. Que estaban ahí, a los judíos. Cuando dice judíos, se refiere a los dotos c de la ley, a los que escudriñan la Torah, que le habían creído. O sea, habían creído a las palabras de Masía y Yeshua. ¿Mm? Y así como había creído, de una vez Yeshua los probaba y les lanzaba esas perlitas. ¿Mm? Dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Mm? Entonces, para muchos, Yehudí decía: Oye, pero yo no soy esclavo, ¿Mm? yo soy linaje de Abraham. ¿Ah? Dice, le respondieron: Descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y aquí viene eso, la profundidad de la enseñanza de Mashiach. Porque ellos veían lo literal: esclavitud, grilletes, esclavos, físico. Él está hablando espiritualmente. Dice, dice, Y e s h u a les respondió: De cierto, de cierto digo, que todo, escúcheme bien, esto va con todos nosotros, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Repito: Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Aquí le está hablando a personajes que saben de Torah y usted y yo sabemos de Torah. Así que esto es para nosotros. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme para que mis palabras no t i e n e n cabida en vosotros. ¿Mm? Las palabras retumbaban tanto en la vida de estas personas que hasta querían matarlo, ¿Mm? porque los estaba confrontando espiritualmente. Y el y e s z e b Haram muchas veces hace eso en nuestras vidas. Cuando nos estamos acercando espiritualmente, cuando vamos a empezar un ministerio, somos atacados. ¿Mm? Yo he visto personas que tienen un llamado para la adoración, para la predicación, llamados para la Torah, llamados para la danza. Yo he visto personas. Y cuando dicen, oye, el Eterno me está llamando a realizarlo, prepárese porque vienen los ataques del enemigo. Y ese instinto del Yesehará hace que muchas veces flaqueemos, caigamos. Y lo que el Eterno tenía para nosotros es puesto en pausa a causa de nuestras transgresiones. El Eterno nos llama a que nosotros seamos bendición y no maldición. Que vivamos un camino de bendición. En Mashiach, Yeshua, somos bendición. Y de nuestros labios siempre tiene que haber bendición. Siempre que usted se dirija a su hermano es para bendición, no para chisme ni la s h o n j a r a Si no es algo de bendición, no lo hable. Que sea de bendición siempre. Que el hermano que se vaya a acercar a usted no es para investigar su vida o, o hablar de la vida de otras personas. Que el hermano que se acerque a usted sea para hablar de la Torah, de bendición. De crecimiento, de formación, de edificación. Que seamos un Ejad. Que seamos un bien para los demás. Y que combatamos el Yeseh a r á Como lo dice siempre nuestro hermano s h a u l Ángel. Que siempre estemos combatiendo el Yeseh a r á Esa tendencia al mal. ¿Mmm? Porque él, el Eterno la puso delante de nosotros. Porque con ese libre albedrío, Él ve si nosotros tenemos la fuerza de Él para alejarla de nuestra vida y trascender espiritualmente. Y en este tiempo de Teshuvah, es un tiempo de meditación, de trascender, de cómo. Puedo yo transformar mi vida nuevamente. El Eterno creó las fiestas para ir delante de su presencia y ser transformados constantemente a través de Masía s Yeshua. Cuando nos acercamos a las fiestas de j o n Teruá, a las fiestas de las cabañas y en medio está Kippur. Es porque tenemos que analizar cómo ha sido nuestra vida durante este año. Porque hay un juicio levantado para nosotros. ¿Mm? O nos vamos a agarrar de la palabra que dice: Bueno, en Yeshua somos libres. ¿Ah? Libres más no libertinaje. Porque dentro de esa libertad se ha pecado desaforadamente. ¿Y cómo debemos rendirle cuentas al Eterno por eso? Debemos rendirle cuentas al Eterno por eso. Y este tiempo es un tiempo de meditación para que nosotros pongamos nuestra vida en orden, nuestra vida en Teshuvah. Yeshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente para llegar al Padre. La t o r á viva, la t o r á que nosotros vivificamos diariamente, lo que Yeshua nos enseñó es que nosotros debemos vivir la t o r á y hacer la voluntad del Padre. Porque el que hace la voluntad del Padre, yo y mi Padre habitaremos en él. ¿Ah? Haremos tabernáculo con él. Que nuestra vida. Esté preparada para que el Eterno haga tabernáculo en nuestra vida. Que nosotros en este tiempo estemos meditando, alegrándonos con el sonido del shofar, meditando n nuestra vida, rectificando para prepararnos para las fiestas de Sukkot, donde estaremos con el Eterno juntamente. Amén. Shabbat Shalom.